Eureka Sí, confirmado La ciencia dice que sí, que dan felicidad Los hijos dan felicidad Pero todo tiene una cara ¿ve? Nos va a contar remado Martínez en Eureka Amado, muy buenas, ¿qué tal? Es que bien, pero todo no podía ser bueno No Así claro, que los claro. hijos Dan la felicidad, eh? pero ¿Hemos dicho cuándo? Cuando se van de casa. Ah, claro, claro. <risa> Cuando llaman por teléfono solo, ¿no? Eh, no sé si tú tienes comodines de esos, porque te voy a hacer una pregunta de esas que vas a querer usar un comodín, pero ¿tú quieres tener hijos? Pero no? Eh, no, no quiero. No voy a usar comodín. <risa> La tienes claro, ¿no? Eh, no, eh, tengo cuarenta y siete años, es eh, lo que pasa. Bueno, de igual los, puede tener, los puedes tener igualmente. O sea que... Ah, bueno, sí, claro, claro que lo puedo tener, ¿no? Pero, pues, es que quiero que reconozcan a su padre, no a su abuelo. Venga, venga, venga, hombre, venga, si te has hecho un chaval. Sí, yo yo sí, me he ido sí. de viaje contigo, eh, y cuesta seguirte al ritmo. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, es un tema delicado este de los, de los de los hijos y controvertido. A mí no me gustaría que cayéramos en la sobregeneralización tampoco, ¿vale? Ni que los oyentes se quedaran con, con eso, ni con un titular, ni cosas así, pero hay casos y casos. Y bueno, acaba de salir un nuevo estudio que eh, añade un poquito más de uf, leña al fuego a la eterna discusión de si los hijos nos hacen más felices o más desgraciados. Y lo que dice este estudio es que los hijos sí que nos hacen felices. O sea, sí, sí, sí y sí. Pero cuando bueno, ya se la de la mesa casa, del adorno tanto, ¿eh? Ya, ya bueno, pero cuando ya se han ido de casa, que es un poco que casi suena chiste este estudio, sí, es decir, sí. los hijos sí te hacen feliz, ¿no? Pero cuando se van de casa... Vale, bien. A pesar de que parezca un chiste, no lo es y tiene su intréngulis. Ahora, bien, antes de desgranar los detalles de este estudio, me gustaría repasar un poquito los estudios con los que contábamos hasta ahora sobre este tema, ¿no? de si, si los hijos te hacen más feliz, menos feliz. Hay estudios también por ahí, estadísticas, que dicen que viajar te hace más feliz que tener hijos y esas cosas. ¿no? Bueno, pues el psicólogo Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, decía que las personas que tienen hijos eh, son más felices que las que no. Pero luego había otros estudios que cuestionaban esta afirmación. No sé si a algunos les suena Martín Seligman, era uno de los, bueno, uno de los grandes impulsores de, del pensamiento positivo, un psicólogo bastante famoso, ¿vale? Pero luego había otros estudios como el de Jennifer Senior, quien por cierto, aparte de ser una de las autoras más leídas sobre temas de padres, hijos y todas estas cosas, también es madre dice que las parejas que tienen hijos tienen mayores niveles de estrés y menor satisfacción en la relación. Y tiene varios libros publicados sobre padres, yo eh, la recomiendo, me parece bastante interesante, he leído algunas cositas de ellas, y eh, había que puntualizar que cuando ella hace esta información, lo importante es que dice que, bueno, que la culpa no la tienen los niños en sí, pobres criaturas, o sea, pobres, ¿no? No es eso, sino que el problema gira alrededor del fenómeno de la crianza, en la era moderna claro. a ver, yo si os digo aquí ahora eh, hoy en día lo que nos no da tiempo, felicidad es nuestra forma de vivir no tener o no tener hijos ¿no? claro, exactamente pero mmm, para, para ponerlo un poco así fácil Ya no van solos al colegio, ni con sus hermanos mayores, ¿no? Como hacíamos antes. Nosotros sí. íbamos solos al colegio, ahora parece que hay que llevarlos, además en coche, y recogerlos. Uh -huh. Hay que llevarlos a tenis, a inglés, a karate, a ballet, <risa> llevarlos al parque, a que jueguen con los amigos. Sí, sí, llevarlos al parque, a que jueguen con los amigos y estar allí con ellos. Porque tampoco parece que sí, si les deja solos. y dentro de poco ¿Sí? los vas a llevar de borrachera. Sí, es no, que, sí, casi. Jolines, es que estamos llegando a un punto... Claro, llevarles a catequesis, organizarles todos los cumpleaños y a todos los cumpleaños, llevarlo a todos los cumpleaños de todos sus amigos, ¿sabes? Eh, comprarles el disfraz del carnaval, que le han dicho en clase que tienen que llevar tal día, eh, sentarse con ellos a hacer las mil y una tareas, trabajos y deberes que les ponen en el cole, que a veces es fuente de discusión y, y, y conflicto en las familias. Acuérdate que ya hablamos una que en la Comunidad Valenciana era la primera en ponerle coto a los deberes en primaria. Sí, bravo, cierto. bravo por la comunidad valenciana y bueno, un montón de cosas más relacionadas con los cambios sociales en los hábitos, las aficiones, la reducción del tiempo en pareja, etcétera, etcétera cierto es que si piensas en la agenda de un niño hoy en día te puedes agobiar un poquito, porque sabes que, que los padres van a tener que ser esclavos un poquito también de esa agenda en un mundo en el que ya bastante agenda tenemos los padres para llegar al final de mes que es la verdad, y el único rato de descanso que tenemos al final del día, algunos es la media hora, yo creo que nos quedamos medio durmiendo viendo una serie porque es que ni la acabamos de ver de lo cansados es que acabamos ¿y los fines de semana qué hacemos? Pues hacer la compra, limpiar la casa que <ríe> es un poco, parece que no que no acabamos nunca, ¿no? vale, Entonces, es un poquito eh, que no es que las criaturas en sí tengan el problema de que, uy, nos estresan las criaturas, no, las criaturas no nos estresan, nos estresa el fenómeno de la crianza un poquito en el, en el mundo moderno y aún así los hijos siguen siendo una bendición, o sea, es que eso no, no cabe duda. Y como dice señor, para lo bueno, pero también mmm, para lo malo, para una cosa y, y para la otra. Porque si con ellos se acentúan nuestras emociones negativas, lo cierto es que también tienen esa virtud de acentuar nuestras emociones positivas también, que es algo muy bonito. Hay otro estudio de la Open University del Reino Unido que decía lo mismo, que las parejas sin hijos tenían mayores índices de satisfacción Nuevamente, venía a decir lo mismo, y no por la criatura en sí, volvemos a lo mismo, sino por la carga de estrés y tiempo que había que dedicarle. Hubo otros estudios luego que matizaban más, como el realizado por Katherine Nelson, de la Universidad de California, en el que decía que la felicidad de los padres depende, esto es muy importante, tanto de los padres como de los hijos. Este es muy interesante, porque... Habla ya de la personalidad de cada uno. De la personalidad de los padres, pero también de la personalidad de los hijos y de las condiciones económicas y la estructura familiar. Súper interesante. Este ya va a, a un poco más en temas sociológicos. Por ejemplo, según este estudio, los padres, los primerizos de edad media o avanzada, suelen ser tan felices como los que no tienen hijos. O sea, Bruno, que estamos a tiempo. O sea, pues sí. te lo digo en serio. Que, que ya, si tú dices que es por edad... Oye, que, que estamos a tiempo Pero los menores de 25 años Son más infelices que sus cuedaños Cuando son padres También dice que las madres se sienten más infelices Que los padres, según este estudio Y además lo, lo justifica, Dice que es porque el tiempo que los padres Dedican a los hijos es menor Claro eh, claro, eh, Siempre ha sido así normalmente Tradicionalmente siempre ha sido así Por lo que bueno pues siempre se recomienda un poco más Que se, que se repartan un poco más las tareas en la crianza Los hijos. Bueno, pues hay niños con temperamentos más difíciles y además eh, el estudio dice que, que, bueno, que los hijos que padecen alguna incapacidad limitante tienen alguna enfermedad o problemas con las drogas pues también hacen que sus padres se sientan más infelices. La edad, la edad es importante. Los niños menores de 7 años son los que más que habladeros de cabeza parece que dan a los padres y los que más estrés provocan. Aunque también hay otros estudios que dicen que la adolescencia tampoco es un camino de rosas, precisamente a veces. La cuestión es que este estudio dice que las buenas relaciones con los hijos nos produce más felicidad, eso está clarísimo. Y luego habla de economía, de, de, del soporte social, benditas abuelas, ¿no? red de apoyos. Ese soporte social que tienes cuando uno pues está criando, que es importante, ¿no? Sobre todo cuando no tienes tiempo o pues eh, estás trabajando o cualquier cosa así. Y la economía tiene un doble, un doble filo, ¿vale? Porque eh, a más estatus parece que, que, que vas a estar más tranquilo, que no vas a tener esa, esa ansiedad por llegar a final de mes por, por, por poder proveer a tu familia para sacar a tus hijos adelante ¿no? bien, es, eso es cierto que cuando cuando no, cuando no, tienes preocupaciones económicas, la tensión económica influye un poco en ese estrés, pero la cuestión es que dicen que cuanto más estatus económicos tienes, parece ser que también más compromisos sociales tienes y menos disfrutas de tus hijos, y por lo tanto tampoco llegas a sentirte muy satisfecho por no poder pasar ese tiempo con ellos. Depende un poco de, de cada caso. ¿no? El estado civil y la custodia también es muy curiosa porque eh, cuando los hijos se crían entre dos personas en pareja, eh, pues claro, el reparto se, es la, la carga de la crianza se reparte y parece que alivia un poco ese estrés de crianza y se sienten más felices. Mientras que eh, las, las parejas que se han separado por el motivo que sea y los crían por separado, parece que. Eh, Lo llevan un poquito peor porque pues no cuentan con esa red de apoyo, en definitiva, si se quedan solos o, o, o no tienen a otro familiar cerca que les ayude o lo que sea. Pues lo que decíamos, estamos en un mundo en el que tenemos muchas obligaciones y trabajamos juntos mucho y es difícil. Pero hay una cosa aquí también muy interesante. Cuando la custodia la tienes tú, eres más feliz que el que pierde la custodia. El que pierde la custodia parece que la pérdida la lleva mal. Que esto contrasta un poco con el titular que decíamos al principio que los hijos te hacen más felices cuando se van de casa, pero si los pierdes, eh, te hacen muy infeliz esa pérdida. O sea, la custodia es importante también, por lo que, bueno, que también creo que nos da una pista sobre lo importante que es tener la custodia compartida y que, y que ambos eh, eh, progenitores puedan disfrutar y, y criar. A ese, ...a ese niño o a esa niña... ...son datos muy importantes... ...y ahora... ...son datos científicos... ...hemos de decir... eh. Sí, eh ...son estudios es... científicos que certifican... ...lo que se sospecha en algunos casos... ...en otros no... ...pero sobre todo... Eh, ...son científicos... ...eso es importante... ...remarcarlo e insistir en ello... ...sí, además este estudio se realizó... ...con un montón de parejas... ...hubo un seguimiento bestial ...y fue bastante importante... Y ahora bien, pues sale este estudio publicado en la revista científica Plus One, liderado por Christoph Becker de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y que tras encuestar, atención, a 55.000 europeos de 16 países mayores de 50 años, o sea, pues con una muestra bastante grande, con y sin hijos, llega a la conclusión de que los padres son, bueno, los que, los que tienen hijos sí son más felices, pero cuando ya se han ido de casa, cuando se han independizado. ¿Por qué? Pues Porque duermen más tranquilos, tienen menos responsabilidades, más tiempo libre, más dinero y encima pues no se sienten solos porque a pesar de que ya no viven con ellos, de que han abandonado el nido, han volado, siguen teniendo esa familia que han formado, esos hijos, ¿no? esa red de apoyo social tan valiosa al fin y al cabo. Lo que pasa es que en España los hijos ahora se independizan bastante tarde. Sí, y lo de abandonar el nido... Está lo, duro, lo lleva ¿eh? Lo mal, ¿eh? Algunos, eh, unos claro. hay por necesidad, otros por comodidad. Las dos cosas, y, y, y por otro factor más. A ver, en España, eh, la gente, los, los hijos se están independizando a los treinta y tantos. Esa uh -huh. es un poquito ahora mismo la medida europea, que eso es impensable en otros países, o sea, eso es... Impensable. Así Oye, te lo digo que en otros mi países. madre fue abuela con 36 años. ¿eh? Claro, es que Que ahora se es madre. Claro, pero es que ahora mismo eso ya no existe. Es totalmente diferente. Y, y bueno, tampoco me gustaría generalizar en este tema, ¿no? Pero en, en, en Estados Unidos, en Suecia, en Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, a los 20 ya están fuera de casa, según los últimos datos de la Eurostat también, ¿vale? Y, y, y bueno, ¿cambiará esta tendencia dentro de los próximos años? No sé. Eh, Tendremos que, que verlo, pero ¿a qué se debe? Pues en gran parte a la situación de crisis económica y en gran parte también a nuestra propia cultura, ¿no? que es un poco así, a las tendencias demográficas, a cómo ha ido evolucionando la, la cosa también a nivel sociológico y todo esto, pero bueno, yo eh, no sé… Creo que aún podemos pensarnos, Bruno, lo de tener hijos. Eh, pues yo no lo voy a pensar mucho, ¿eh? <risa> o sea, yo no, no voy a reflexionar mucho la idea. Me puedo equivocar o no, pero seguramente decidiré que no, que no, porque he visto a los amigos tener hijos y no quiero como son ellos, ¿eh? Los padres, ¿eh? No los hijos. No bueno, que... yo paso palabra Sí, de claro, co coges como di, ¿no? <ríe> yo <Ya> paso palabra <ríe> Bueno, Mado Martínez, eh, Eureka Los hijos se sí dan la felicidad Pero cuando se <muchas> independizan Hay estudios científicos Estudios científicos que lo han certificado Mado, muchas gracias Un abrazo grande <música>